Y vamos a, a, ver, a reflexionar un poco sobre esta fecha, sobre lo que significa el bicentenario y de dónde, eh, de dónde es que surge, y tratar de meternos también un poco en el otro de los debates que subyace, ¿no? Eh, ¿Cuándo conmemorar el bicentenario o por qué no conmemorar los dos, no? Eh, si uno se, se recuerda también eh, el, el grito de independencia de, de 1800, eh, 16 es un debate que también subyace, eh, pero para hablar de esta fecha concretamente hemos convocado al profesor de historia Oscar Bustingorri, que está en línea. Eh, Bustingorri, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, es un gusto saludarlo, verdaderamente. Bueno, a ver, eh, una, una primera reflexión que nos, que nos ubique en este 25 de mayo. Algunos la consideran eh, la fecha histórica más importante de, de, de la, del país, ¿no? Eh, ¿Es sin duda esto? Bueno... Yo creo que las fiestas de cumpleaños suelen ser traumáticas, eh, en ellas se ríe, pero también se llora, se ríe porque hay un año más de vida, se llora porque hay un, un año menos, aparecen las arrugas, viejas sombras se empiezan a pulular o se acrecientan, pasan con los humanos y también pasa con los cuerpos sociales. En este caso, así como otras grandes sociedades, ya lo vivieron los Estados Unidos con el recuerdo de su independencia de 1776, celebraron y tiraron la casa por la ventana. Nosotros estamos también, de alguna manera, eh, re rememorando un acontecimiento que eh, tiene su gran trascendencia porque eh, aparece el 25 de mayo de 1810 la manifestación de una dinámica que no se venía dando, dado que las estalagmitas estalactitas de la historia habían sido instaladas por un imperio, el español, que estaba rígidamente estructurado y no había posibilidades de meterse en ese plano de conducción de Estado porque, bueno, los criollos en su momento tenían muy limitada la participación en todo lo que fuera el, el plano de, de, de la autoridad de uh -huh. la colonia. El 25 de mayo de 1810 es la síntesis de muchas maneras de un tránsito ...de un pasaje de un estado de situación a otro. El tema de eh, la discusión que vos planteas acerca de si es independencia o no. Por lo general se cae y en los medios también. Ayer, por ejemplo, en, todo, en algún momento algún medio en la transmisión de los espectáculos... ...y de las ceremonias que se realizaron en la capital federal y en las distintas provincias... ...hablaban y dejaban impreso en sus titulares la independencia instalada desde el 25 de mayo de 1810. Creo que es una, un concepto erróneo porque de independencia entonces no se hablaba y está eso estatuido en documentación, yo creo que no se puede hablar sino a través de los documentos, es lo que eh, más allá de las palabras es lo que queda instalado. El, la, ambos reglamentos, el del 25 de mayo de 1810, que avaló el movimiento de la primera, la instalación de la primera junta, como su ratificación con algunos cambios del 28 de mayo de ese mismo año se dice, seguiremos siendo fieles a nuestro amado soberano eh, don Fernando VII y sus legítimos herederos ahí hay una, un testimonio de fidelidad que muchos llaman la máscara de Fernando VII, el tema de mantener una imagen estable, en el, digamos de, de, de, de, de transición eh, más bien amable entre una, una situación que era la de Colonia a una de imposición de un nuevo régimen de autoridad como fue el instalado por la primera junta o el desarrollado por la primera junta de gobierno, donde eh, si se presta atención había criollos y también españoles, porque de los nueve miembros Estaban representadas las Fuerzas Armadas, recordemos a Cornelio Saavedra, eh, estaba la ley en sus eh, doctos, Mariano Moreno, Juan José Paso, Castelli, estaba la iglesia, Alberti, y también eh, Manuel Belgrano era abogado a sí mismo, pero también había dos comerciantes, el poder del dinero del momento, Mateu y Larrea, que eran españoles. De manera que si vamos a, a hablar de independencia estaríamos cerrando... Eh, digamos la, en la mira de la interpretación de aquel movimiento tan fundamental que sí se basa en eh, dos cuestiones eh, muy fundamentales la una la idea de progreso y la otra aunque no eh, declarada formalmente el concepto eh, la concepción de, de democracia eh, democracia si vamos a la a la definición del viejo término del vemos pueblo, kratos, gobierno. De manera que por primera vez aparece, y esto es una resultante del 22 de mayo de 1810, la resultante de una gran discusión entre los españolísimos que decían, mientras haya un peninsular en la colonia, ese será el que gobierne estos territorios, y la nueva concepción, moreno a la cabeza, muy jacobino él, que decía, si nosotros somos los súbditos y nuestro rey, El Fernando VII, prisionero de Napoleón en España, por la invasión francesa, caída la Junta Central de Sevilla, los herederos naturales del, del poder son los miembros del pueblo. Y así aparece la teoría de la soberanía popular que está instalada desde la Ilustración en adelante en Europa. Uh -huh. Es el hombre de ciudadano el que tiene la, eh, la herencia, es el que va a ser el albacea de todo lo que constituye una herencia. De, eh, principios el soberano no está, el soberano ahora es el pueblo, eso está muy claro y más allá de, de esta situación, nada menos que de eso, no se puede hablar de independencia, de la independencia vamos a hablar el eh, 9 de julio de 1816 para lo cual ya hay comisiones que están poniéndose en marcha porque va a ser eh, un bicentenario también fundamental lo que pasa es que el 25 de mayo A veces se ha tergiversado, se ha escuchado mucho discurso acerca, repito, de que esto fue independencia. No, de ninguna manera. Uh -huh. Lo que sí, el 25 de mayo de 1810, instala esas dos, esos dos principios. El principio de progreso y el principio de democracia. Que no va a ser eh, estatuido, institucionalizado, hasta 43 años después. Cuando en 1853, caído Rosas el principal obstáculo para la eh, organización del país, organizador, recordemos, fue justo José de Urquiza, hasta el 1 de mayo de 1853, esto no va a funcionar, lo nuestro, no va a funcionar eh, como un Estado. Recordemos el artículo 35 de la Constitución Nacional. La nación argentina, es decir, este conjunto popular con una cultura y tradición común, pasa a ser Estado con las denominaciones de Provincias Unidas del Río de la Plata, eh, eh, Confederación Argentina y República Argentina. Y a partir de allí sí somos república eh, y dejamos el término, la Constitución deja el término de nación argentina para todo lo que sea sanción de leyes, es decir, para la síntesis del espíritu nacional. Uh -huh. eh, a ver, eh, para, para ir, ir marcando algunos, algunos aspectos al menos que surgen de de de escucharlo, eh, Bustin Gorri uno uno puede entender y mucho se habla actualmente de un país sumido en dicotomías, en discusiones eh, que están planteadas de, desde una postura o desde otra, pero en nuestros orígenes eh, tenemos claramente eh, visiones contrapuestas y dicotómicas que eh, continuamente fueron pugnando. ¿no? Es, eh, esto también estaba presente allí en aquellos años eh, cuando, cuando se discutía la, los, los inicios de la independencia, ¿verdad? Digo, hablo de, de visiones eh, distintas, Entre, entre los actores primordiales de esta, de esta historia, ¿no? Así es. El tema se plantea el mismo eh, 22 de mayo de 1810, cuando se llama a elecciones, eh, en ese cabildo abierto, el escrutinio del 23 de mayo da triunfante la idea de soberanía popular. Uh -huh. eh, pero, bueno, ya empiezan los contubernios y los fraudes. Se tergiversa el resultado del escrutinio, y aparece el día 24, Cisneros, el virrey, que en ese momento trata de, estar, de quedar eh, sostenido, aunque fuere con pinzas eh, en el manejo máximo del poder del río de la Plata, cuando el rey se había caído, es decir, el sustrato que lo mantenía había caído, está, el, el virrey aparece como presidente de una junta, la del día 24 de mayo, en cuya junta en la cual también estaba Cornelio Saavedra. Cuando esta noticia se da a conocer en Buenos Aires, porque el movimiento, reconozcámoslo, no fue un movimiento federal, fue un movimiento porteño, el del 25 de mayo, fecha en la cual se produce la revolución, allí aparece el término revolución, cambio. ¿Qué cambio? Justamente el de cesar esa comisión, esa junta eh, mal dada, presidida por Cisneros, y a, a instalar una nueva junta que, curiosamente, aparece presidida por un militar, cual fue Cornelio Saavedra. Uh, ya sabemos, a Cisneros lo embarcan, lo mandan a Canarias, y ya desaparece el escenario rioplatense. Uh -huh. Pero justamente con la instalación de la primera junta y la presidencia de Saavedra, ¿quién aparece en la vereda opuesta, Mariano Moreno, que dice, si Cornelio Saavedra estuvo en la Junta del 24, ¿cómo aparece ahora en la Junta del 25? Y bueno, lo vamos a tolerar, porque las Fuerzas Armadas tenían su peso en su momento, y empieza el gran debate, el eh, Boca River de la historia nacional, el conservadorismo de Saavedra, y los revolucionarios, los jacobinos, jacobinos fueron los más revolucionarios de los franceses de 1789, los jacobinos de Mariano Moreno. Ajá. Y esa gran línea se va a prolongar a lo largo de toda la historia argentina y en el momento se va a resolver con Saavedra, que es mandado al norte para resolver problemas eh, de armas, de, de, de, de confrontaciones armadas como militar que era, y a Moreno se lo envía a Europa en representación del nuevo movimiento. Y ya sabemos, en 1811 Moreno eh, muere en viaje a, al viejo continente. Y Escuché ayer eh, por los medios que está resucitándose la vieja cuestión de si fue envenenado, se, si se equivocó de medicamento y pasó a, a mejor vida a, en viaje, ya digo, a Europa. En fin, pero el, lo del envenenamiento aparentemente ya ha quedado superado. No hay pruebas suficientes de ello, de que Saavedra lo mandó a envenenar, etcétera, etcétera. Pero, de todas maneras... <coughs> cuando se federaliza el movimiento del 25 de mayo, sigue la idea de progreso y cambio, revolución. Revolución quiere decir cambio. Y se instala la Junta Grande del 1811, pasamos a los triunviratos, y con los triunviratos aparece un segundo encuentro, que fue el de la Asamblea del año 13, que uh -huh. es un punto capital de la historia argentina. Y allí sigue el, el, sigue el, el espíritu de mayo. Pero hay una nueva confrontación. ¿Qué hacer de todo esto? ¿Una monarquía? Recuerdo que, recordemos que en mayo, los carlotistas querían que Carlota Joaquina, la hermana del rey prisionero de Napoleón, el español, casada con el rey portugués, cuya corte se había instalado en el Brasil frente a la invasión napoleónica en, en, en, en Portugal, el imperio del Brasil eh, contiene al, al rey, El emperador de Bra... se instala en el imperio brasileño por primera vez, que va a durar hasta fines del siglo XIX uh -huh. y lo, lo, los monárquicos quieren a Carlota Joaquina al frente del río de la Plata y los republicanos no y eso se va a prolongar porque San Martín era monárquico había mucha gente que Belgrano, que creía, creía en una monarquía encabezada por un descendiente del Inca es decir, con raíces bien eh, autóctonas de manera que Ya eh, había líneas de confrontación, y en la Asamblea del año 13 también, San Martín versus Alvear, y después va a seguir, a partir del año 13, en que no se llega a una constitución, se continúa con el enfrentamiento entre unitarios y federales, cosa que va a tener su, eh, digamos, su colofón el 3 de febrero de 1852, cuando, después se va a ver prolongar un poco, pero cuando caiga Rosas y Urquiza llame a Alberti y le diga, hágame una constitución. Y ahí nació el libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que es ni más ni menos, con el espíritu del 25 de mayo de 1810, eh, es ni más ni menos que el, el, la base original de lo que hoy tenemos por constitución, nacional, con las distintas reformas del año 60, 68, 98, 1949 de Perón, eh, la del 57, que fue una reforma radical, y bueno, la del 94 con Menem, hasta llegar a lo que tenemos hoy como carta magna. Y todo eso que es el 25 de mayo, que muy apurado y a grandes líneas, uh -huh. acabo de plantear, nace en un día como hoy, hace 200 años. Y ese es el significado del 25 de mayo. Idea de progreso, idea de cambio, esa es la revolución. Ya los viejos esquemas españoles estaban perimidos. Entonces todo un continente no es casual que a principios del siglo XIX se eh, aúne, se conjuncione y de por resultado el, la aparición de las nuevas naciones. Que van a ratificar dos grandes libertadores, principalmente José Francisco de San Martín el otro, Simón Bolívar. Uh -huh. eh, queda muy claro eh, Bustingorri, eh, me gustaría antes de despedirlo, una muy breve porque me queda muy poco tiempo, pero seguro. mucho se habla de la... Eh, de, la, de las cosas que, se ha con, que ha contado la historia y que cumplen el rol de mito de alguna manera, ¿no? Bueno, eh, de las que uno pone en duda. Digo, concretamente hay, hay algunas que son más, más simples, que tienen que ver con las escarapelas o no, o tienen que ver con los paraguas o no sí. de esta fecha en particular. Eh, ¿qué, ¿Qué mirada hay que hacer sobre estos hechos concretos? O sea que el segundo punto, yo me, me había marcado tres puntos, todos dependiendo del tiempo con que dispusiéramos, ...para esta charlita... ...el segundo punto que me marqué... ...fue el... ...es... ...sigue siendo el de la memoria... ...si eh, se ha leído el año del libro 1984... ...de George Orwell... Eh, ...hay eh, en el contenido... Eh, ...esa historia del gran hermano... ...que todo lo observa... El, ...el eje fundamental de la historia... ...está dado por... ...un individuo que todos los días cambia la historia... ...todos los días... ...quema una página de una historia reconocida, eh, esa página es reemplazada por otra porque la, conveni la conveniencia política hace que ciertos nombres aparezcan y otros surjan. Esto lo escribió George Orwell en 1948, el texto eh, se titula 1984, es una obra de anticipación política, y Orwell había vivido mm, muy claramente eh, la cuestión cuando, eh, digamos, proclive a la idea socialista-comunista-marxista, vivió el episodio en los enfrentamientos de la Revolución Rusa, en que eh, había figuras que debían desaparecer del ámbito de la memoria popular y se los eliminaba concretamente. A mí me preocupa el asunto, más allá del escarapela y todo lo demás, esto de la fundación de la Segunda República, de la Segunda Argentina, me recuerda a un estadista, Alfonsín hablaba de un portazo a la historia, y bueno, si mal no recuerdo, en ese entonces eh, se quiso significar que se terminaba un periodo y se fundaba una nueva república, lo cual me parece que eh, no hay una nueva república, siempre sigue siendo la, la, la misma república, y justamente los últimos episodios nos hablan de dos argentinas, Cuando Perón hablaba de que los mil nos se encuentre unidos, justamente desde las esferas superiores se plantea, y en la oposición también, por supuesto, esta existencia de dos argentinas. Gente que va, no va a un concierto, que no va a una inauguración, que va, no va a un TVM. Y entonces en el medio aparece el pueblo en una situación pendular. ¿A quién creerle? ¿Qué teoría eh, seguir? Y algo me quedó en una lectura muy reciente, que ignorantes de la historia, los ignorantes de la historia, los pueblos suelen ser llevados a eh, confrontaciones que no terminan por ser explicadas. Mucha gente murió en la Primera Guerra Mundial, víctima de los gases venenosos o en las trincheras, sin saber por qué luchaba. Y cuando estos eh, pueblos son víctimas, se hace un poco, o en mucho, eh, campo orégano para el afán de las dictaduras yo recuerdo siempre cuando en visita a la selva tucumana eh, y quiero ser rápido porque vos el tiempo se te acaba se nos acaba eh, me gustó siempre conversar con la gente del pueblo es la que dice siempre sus verdades uh -huh. y en una oportunidad bajándonos del colectivo que nos, del ómnibus que nos conducía por la selva tucumana me acerqué a un grupo de lugareños bien entrados en edad y les pregunté acerca de su subsistencia y los veía muy tristes y pobres y así declararon nos quedamos solos nuestros changos fueron alguna vez inducidos a que había un futuro mejor en otro lado nos fueron llevados y no volvieron nunca más una generación se nos fue y hoy la tierra está yerma somos viejos y no hay quien trabaje los que se fueron y murieron con una granada en la mano, no supieron muy bien por qué, como aquel que se subió a una farola en Plaza de Mayo, vos recordarás, por 200 pesos venido mm. de, de Tucumán, se vino al suelo y se murió. Y se murió sin saber por qué estaba encaramado a una farola de la Plaza de Mayo. El tema es esto de las fundaciones y todo lo demás, y muy brevemente, me llamó la atención lo que Marta Baurlet, de La Prida, pidió, en una carta publicada en el, titular aquí de el, en el eh, matutino de aquí, de Olavarría, donde se llama eh, escándalo casi, por el, eh, la propuesta del cambio de los nombres de dos escuelas del distrito de La perida Y no entiende muy bien cuando esos dos nombres, uno es el, eh, Pablo Albarracín de Sarmiento, y lo, el otro, John Fitzgerald Kennedy, no entiende muy bien cuando, si esos nombres fueron voluntad popular, hoy se los retira. Y bueno... El tema es que me quedo con las últimas eh, palabras que las refiero a lo que Moreno alguna vez dijo. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Lo dijo Mariano Moreno en uh -huh. 1810.